Cinco minutos pasan de las once de la mañana, una mañana espléndida y lo atestigua nuestro columnista en mangas de camisa, Manga Señora, corta, sí, señores, sí. versión primavera-verano de Francisco Barberis Bosch. Fran, buen día, bienvenido, cómo estás? Buen ¿Cómo? día, todo bien. ¿Sí? Yo optimista siempre. Sí, gracias. Hoy, mira, estamos de camisa, basta sí. de suéter ni nada. El tipo se lo puso ahí arriba del, de los hombros, muy canchero. Sí, sí, le queda, le queda bien. Bueno, queda momento de hablar de economía. Bueno, ahí se acaba el buen humor. Fue el buen humor por los tachos. Bueno, ¿qué, se le, ¿Qué se le va a hacer? Hablemos y, de economía. Y sí, estamos. Bueno, tenemos varias novedades. Primero y después hablamos de, por ahí, una de las noticias del día. Uh -huh. que Algo es, está ocurriendo en este momento en Plaza de Mayo. Exacto, la protesta de, de los productores de Río Negro, de manzanas, uh -huh. sobre todo manzanas, peras, sí. por la diferencia entre lo que les pagan a ellos y el precio... en góndola de lo, de lo que producen y que, sí, es. que están entrando en las manzanitas de lugares mm. del mundo que decís más querida! también y esa uh -huh. es la otra eh, pero antes comentemos por ahí un par de cosas que, que fueron pasando los últimos días un par de noticias novedades económicas eh, empecemos por, por el principio una no sé si tan linda no <risa> bueno no. La verdad que No es buena, bueno vamos Lo Estaba analizando pero... le quería sí, buscar, sí, la sí, vuelta, sí. buscar la vuelta Yo siempre le busco Pero no No, no. Un no, tema del FMI, que esperemos que no sea muy malo tampoco Ay, Fran, por favor a ver. FMI, no, no sé si vieron eh, El FMI va a volver a A tener sus misiones técnicas eh, Históricas a la Argentina Que se había interrumpido después del pago al FMI De 2006 en adelante no hubo más misiones del FMI para auditar las cuentas públicas del país eh, y eso va a volver a pasar por ahí no es tan grave en el sentido de que el FMI igual hace sus, sus análisis de, de las cuentas públicas y de, de la evolución de, la, de todas las economías del mundo la diferencia era que antes por ahí no se publicaban porque estaba la decisión de que no se publiquen uh -huh, uh -huh. Eh, después el tema es en realidad cuánta bola le del el gobierno a lo que el FMI diga o no la <coughs> la intención o la razón a mi modo de verde esto es que levanta algunas restricciones eh, el FMI tenía una, lo que se llama una moción de censura que es una sanción a la Argentina por el tema de las cuentas públicas la intervención del INDEC, etc y como el gobierno está tratando de levantar todo eso para seguir en la misma línea que hablamos siempre de levantar las restricciones al financiamiento externo, abaratar el financiamiento externo eh, a Realizar algunos acuerdos con el Club de París para uh -huh. abaratar ese financiamiento o esa deuda. Sí, que bajo la consigna de la lluvia de inversiones. Exactamente, para ver, claro, exactamente, en la misma línea de que a ver si ayudan a la lluvia de inversiones, están haciendo todas estas cosas. <coughs> eh, en realidad, sí, no es que nos vayamos a endeudar, eh, creo, espero. Con el, no, con lo el FMI. Diga, no lo digas no lo digas dos veces creo sí, con, con el FMI dijeron. ¿no? sí sí con el FMI pero sí recordemos que el Estado argentino no tiene más deuda con el Fondo Monetario Internacional no tiene más deuda con el FMI lo cual es bueno eh, tampoco era una deuda enorme la que teníamos digo en proporción a la deuda total era era muy chico eh, ah, por ahí lo, lo más grave era que a partir de esa deuda era que directamente venían los técnicos abrían los libros de Argentina te decían ahora vos tenés que hacer esto y los ministros de economía de nuestro país ni un problema y hacían tal cual lo que les decía el Fondo Monetario exactamente que eso es más una cuestión de la decisión del gobierno en realidad de qué hacer o no hacer porque digo antes de 2000, antes de hacerles el pago en 2005 bueno que se efectivizó por ahí en 2006 eh, la deuda estaba y la obligación formal por ahí estaba pero no se le digo desde la devaluación de 2002 no, y el default y todo eso no se le dio más pelota al FMI claro. quizás porque no se podía por lo que sea pero no se le dio más pelota entonces ...y en los 90 sí se les da pelota... Eh, ...pero era una cuestión... ...es una cuestión de la decisión del gobierno... ...obviamente uh -huh. si le das bola te, en los 90... ...te prestaban plata, etcétera ...ahora el FMI por ahí... ...por suerte tiene un rol menos... ...está prestando menos plata digamos... ...los países endeudan más con bonos... Claro. Eh, ...que con estos organismos... ...lo cual está bueno... ...porque te da más... ...en algún punto te da más independencia... ...no, no dependes de un solo organismo, de dos... <coughs> ...sino que con los acreedores... internacionales y están más dispersos ¿sabes? más allá de que les tienen que pagar y todo pero no vienen a imponerte condiciones eh, o no tan fuertemente pero bueno eso está pasando es un dato que hay que conocerlo lo que hay que ver después más adelante en realidad es que por ahí podemos hablar alguna próxima vez es cómo está evolucionando el endeudamiento del país claro uh -huh. no con el FMI sino es con... un gran tema para una columna con sí. los bonos y los bonos uh -huh. de las provincias también uh -huh. eso lo tenemos que ir viendo porque está creciendo No sé si alarmantemente, pero está creciendo. Es un dato. Eh, segundo, otro tema así económico para comentar. El gobierno mandó al Congreso dos proyectos de ley. La ley de emprendedores, le dicen. Y una ley de sociedades de beneficio e interés colectivo. Que la idea es que se puedan crear empresas rápido. La ley de emprendedores, dicen. Que la idea es que se puedan crear empresas en 24 horas. Que bastante rápido. Sí. Eh, sí. Ahí hay, hay un poco un trade-off, la gente que está que estudia los temas impositivos y los temas de lavado de dinero siempre te dice, en realidad hay un, un trade-off, un, un equilibrio que hay que buscar se me sale el lenguaje técnico sin querer eh, un equilibrio que hay que buscar entre la, la agilidad para abrir una empresa que es, es un indicador que se toma en cuántos días en cada país del mundo tardas en abrir una empresa se supone que cuanto más rápido mejor en algún punto para que haya más creación de empresas no, no, etcétera. Qué? pero se supone que mientras más rápido mejor claro en realidad es un indicador es muy indirecto se toma como un indicador de la burocracia claro. que hay que pasar para claro. en realidad es más eso eh, India, y también indirectamente algunos eh, de la economía institucional qué sé yo que estudian esas cosas dicen bueno cuanto más pasos burocráticos hay más eh, oportunidades para que haya corrupción en el gobierno para decir para que te pidan coimas etcétera claro. para abrir eso hay como sí, bueno, tenemos el mayor de... cantidad de controles del Estado tenés <coughs> también. Exactamente. Que, con el argumento de la corrupción que lo saquemos todos los controles y con solo llegar a un formulario en internet tenés una empresa. Exactamente, eso es lo que lo que iba a decir, hay que claro. buscar un equilibrio entre la agilidad para abrir una empresa, que es importante que sea más o menos ágil y el control de el control del Estado, la regulación del Estado para evitar cosas como lavado de dinero, como La creación de empresas truchas, básicamente, que sirven para todas esas cosas. Para sí, no abrirte una empresa en un paraíso fiscal, Dios no lo permita y ese tipo de cosas, claro. Exactamente. Eh, porque después son empresas que funcionan, que son personas jurídicas, que emiten cheques, que uh -huh. toman deuda y tienen que ser de verdad, digamos. Claro. Uh -huh. eh, entonces, bueno, hay un control ahí. Que, que hay que tener. El lenguaje de Macri sería ponerle. <risa> no ponerle palos en la rueda para poder es, abrir empresas. Exactamente, es el nuevo discurso. La, los palos en las ruedas. Sí, es la, el nuevo discurso. Pasamos del segundo semestre a los palos en la rueda. Eh, no hay que ponerle palos sí, en la rueda. A los palos, diría yo, que arrancamos con el, los palos. En el segundo semestre se vino los palos <risa> sí. directamente. En la rueda y en muchos lados también. Exactamente. Eh, hay que ver, qué sé yo. Hay que esperar y ver si tiene efecto económico. Quizás es una medida. Digo, es una medida que. busca un efecto político o discursivo, uh -huh. claramente, de decir, bueno, nosotros estamos en una cuestión pro-mercado, pro-empresas, no hay que poner palos en la rueda de la producción, la inversión, etcétera Eso, en el discurso es eso. puede llegar a tener algún, algún efecto económico, esperemos, pero hay que verlo, es una cosa muy nueva. Uh -huh. eh, y después, bueno, una de las cosas que dijeron, que también hay que tomar la... todo tiene su, su pro y su contra eh, decía, decía el presidente que era una oportunidad para 3 millones de monotributistas que, a ver, es una oportunidad para la, la gente que quiera poner una empresa el tema es que el los 3 millones de monotributistas una buena parte son trabajadores eh, en negro claro eh, digo, uno de cada tres trabajadores en Argentina está en negro y muchos son monotributistas el monotributo en buena... En muchos casos se esconde trabajos negros. Sí, del propio Estado. está repleto de gente que presta servicio ah, al Estado y en vez del Estado hacerle un contrato, le dice no, vos facturas como, como monotributista. Mm. Exactamente. Entonces, bueno, hay de todo. Hay monotributistas que son pequeños empresarios mm -hmm. y monotributistas que trabajan para otros Exacto. o cuentapropiedistas, etcétera Entonces, eh, es y no es. Eh, y después, bueno, decían que también iba a habilitar y a estimular las plataformas de financiamiento colectivo. que es eso que habrán escuchado, que se llama crowdfunding, uh -huh. que algún día por ahí podemos hablar. Eso es, está bueno, digo, en Argentina no tiene casi desarrollo, pero en otros países, donde también igual hay un sector bancario más más grande y la gente tiene más poder adquisitivo como para financiar conjuntamente cosas, eh, es una cosa que está funcionando bastante porque salta un poco la intermediación de los bancos y permite financiar inversiones que un banco no financiaría uh -huh. o que nadie financiaría y que hay cosas... muy pelas que se hacen con eso. <coughs> y después también salió la semana pasada la, el número de inflación de julio. ¿Por dónde andamos? Estamos en un 2% redondo ah. en julio, que es alto, pero es <coughs> menos alto que los últimos dos meses. Y el que están midiendo desde mayo la inflación, antes no porque toda esa revisión que uh -huh. estaban haciendo. Eh, en mayo fue el 4,2% alto. junio bajó al 3,1 y julio el último mes es 2% eh, es decir, aparentemente está bajando, ahora el 2% anual igual es porcentaje el 2% mensual anualmente es un porcentaje alto eh, para el congreso, el IPC congreso es un poco más alto es el 2,4% eh, y, y también está bajando mensualmente en la comparación interanual todavía es alto Pero está ahí. Para el INDEC obviamente la, la tendencia es más decreciente que para el IPC congreso. Pero está ahí. Y la inflación núcleo un poquito más baja, el 1,9%. La, la inflación núcleo es todos los productos que no son estacionales, no cambian con la estacionalidad como las verduras. Y los que no están regulados, la energía, uh -huh. las prepagas. Eh, o sea sería la inflación más importante para mirar porque claro, es la que claro de ahí recién bueno veíamos un título nos llamó un, to un tanto la atención que van las boletas de gas van a ir con cupones para pagarlos en cuotas de precisamente cuando empiecen a llegar los cuponcitos este índice de la inflación porque esto esto está medido Sin el, el costo de los servicios desde el mes de febrero, marzo, que no, no, no se computa porque nadie está pagando servicio. Sí, no es que no se computa, pero aparece en, en, en la parte de precios regulados. Claro. Eh, sí. Pero sí, como el aumento ahora no es aumento, no, no correría, no debería correr. Sí. Es, es un quilombo igual porque, metodológicamente hablando, para la gente que hace estas cosas... es un problema, claro. ¿Qué, qué número tomar de, de precios del gas, de la energía eléctrica claro. eh, es un es un gran problema. Por eso también a veces se se mira esto del núcleo, que es la bueno los todo el resto de los productos claro. cuánto están aumentando no. Uh -huh. o no. Más allá que hay que mirar todo, pero el núcleo te da una idea de la inflación más más real y la que la que va a permanecer o no en el tiempo digamos. Lo otro bueno si subís el precio del gas sube. Es es muy directo. Eh, así que bueno, ahí estamos con la inflación y el último tema que tiene que ver con los precios uh -huh. es lo que hablamos al principio, el tema del día que es la, la protesta de los productores de Río Negro productores de, de manzanas, de peras que están protestando ahora en este momento, si no me equivoco, uh -huh. allá en Buenos Aires. Que se juntan, ese viejo, esa fr frase vieja de la economía diciendo no podemos juntar o comparar peras con manzanas. Bueno, hoy sí, las peras y las manzanas se juntaron, pero en Plaza de Mayo. Exactamente, se juntaron porque, eh, básicamente, lo que ellos plantean es que les están pagando muy poco, les están pagando incluso por abajo de los costos que tienen ellos para producir, y ven una brecha <coughs> en el precio de... de góndola el precio que pagamos en el supermercado en los almacenes una brecha de 10, 11 veces el claro, precio sí. que ellos reciben que además no les está cubriendo los costos con lo cual están protestando allá están pidiendo la intervención del gobierno en, en la cadena de comercialización eh, y están regalando de hecho están regalando 10.000 kilos de manzanas si no me equivoco uh -huh. allá que parece un montón pero en realidad ellos dicen bueno nos pagan 2 pesos con 50 por kilo no, o sea no, no, claro, no. no es metafórico es 2 pesos con 50 claro real literalmente Tengo que, que cobre por el laburo dos pesos con cincuenta el kilo de manzana es una locura exactamente y bueno allá en capital están de 30 a 50 pesos claro. depende de la variedad del lugar eh, de hecho hay, hay un informe de la CAME que ahora podemos mirar más en detalle donde ellos ven esto la brecha que hay entre el, el precio de venta final y el precio que se le paga al productor eh, que es por ejemplo en las manzanas es un 850 cincuenta por ciento Y en, en las peras es del 1000%, ciento claro. O sea, 11 veces más. Entonces, bueno, por eso están pidiendo la intervención del gobierno, que de hecho recién hablábamos de este gobierno, por lo menos trata de venderse como un gobierno pro mercado, pro libre competencia. Bueno, ahí no hay mucha libre competencia. Ahí lo que hay, o lo, lo que ellos mismos denuncian, es una concentración en la cadena de, de comercialización. que básicamente les pisa los precios a ellos lo, porque ellos, eh, digo, los productores en general por lo general están dispersos, digo, son muchos y están dispersos y los el resto de la cadena de comercialización los que acopian y los que distribuyen y la venta final está uh -huh. concentrada los supermercados están concentrados los acopiadores suelen estar concentrados más en estas cuestiones que por ahí requieren a veces cámaras de frío, etc. entonces tienen más poder de negociación básicamente ¿les ponen un precio muy bajo que, que ellos denuncian que está por abajo el costo ellos dicen que su costo es de 4 pesos y les pagan 2 pesos con 50 eh, y entonces están regalando manzanas porque a 2 pesos les sale barato eh, aunque sea parece un montón mil kilos de manzanas pero para ellos es realmente claro. es barato porque el, el, entre venderla a 2 pesos y regalarla Dios, están protestando de, de esta manera eh, Y entonces... Vale, lo que ellos están denunciando es esto... Que ellos dicen... Obviamente hay costos de logística y de distribución... Pero no justifican el aumento de 10 veces... Como tampoco justificaría mucho... La, la diferencia que hay de casi un 200%... Entre... Entre esta brecha de las manzanas y la brecha de las pelas... Porque si no tendría que ser un, por lo menos un poco más parecido... Pero un 200% es... Es la brecha que hay en otros productos... Eh, que tienen un... Un menor margen digamos... Eh, Y esto, digo, esto tiene que ver, es importante también, no, no solo por por los precios, por las brechas de precios, sino por el tema de las economías regionales, de esto, la manzana, sobre todo en Río Negro. Uno de los precios. caballitos de batalla de económica del macrismo, ¿eh? esto de fortalecer las industrias regionales, las economías regionales. Exactamente, es, digo, que es, eh, en, en la idea, uno obviamente coincide que hay que fortalecer las economías regionales, porque son importantes, porque te permiten... Eh, No solo por cuestiones económicas, digo, las economías regionales tienen muchos efectos económicos pero sociales de, por ejemplo, más mejor distribución del ingreso porque históricamente todos los países tienen un proceso de que la gente se va del interior y va a las uh -huh. grandes ciudades. Si las economías regionales funcionan eso no pasa tanto, o se revierte o se frena un poco. Tenés la población del país mejor distribuida, tenés mejor distribución del ingreso porque hay gente que produce cosas, que es dueña de algo... y no que se va solamente a trabajar en la ciudad uh -huh. sin nada más que su trabajo por ejemplo eh, digo es, tiene que ver hasta con un país más federal básicamente con cuestiones de soberanía alimentaria y de diversidad de, de diversidad de los alimentos que se consumen porque muchas veces cuando se desplazan producciones regionales se desplazan por monocultivos Exacto. o monoproducciones uh -huh. eh, bueno casualmente hoy eh, veo una noticia de que van a poner a, a licitación campos del Ejército argentino para sembrar soja Sí, terrenos que son sí. propiedad del ejército argentino que se lleva, va a llamar a licitación para que los pules de siembra puedan hacerse de ellos y sembrar, seguir sembrando soja. Sí, yo vi ayer algo de venta de propiedades, no había visto eso de, de licitación de campos, que no sé realmente cuántos serán, me imagino que no al Estado no le cambie la cuestión económica. No, eh, no. De, de lo de la venta de propiedades, que eran 17 propiedades, no, eso no. seguro que no. Eh, porque si sí, uno piensa uno lee los números y dice sí 40, 100 millones de dólares nada para el Estado no es nada no. Eh, pero no es nada literalmente y esto tampoco digo no creo que el ejército argentino tenga tanto campo como para que haya que el Estado le represente le represente algo eh, interesante digamos que le resuelva algún problema de financiamiento eh, yo no sé es más una cuestión discursiva es más pura una ideología. cuestión de, pura ideología pura ideología sí están convencidos pura de. pura ideología Exacto. Y en el medio, bueno, obviamente, no creo que una licitación pública de alquiler de campos te ponga un precio de, de mercado, valga la, la contradicción de, de que ellos son muy pro mercado. No creo que el que entre una licitación pague un precio de mercado, seguramente Exacto. va a pagar mucho menos, mucho como, menos pasa, claro. como pasa con todo lo que vende el Estado usualmente. Y va a ser lo que sí va a ser, seguramente, es un negocio para los que lo hagan, eh, para los que lo alquilen, para el Estado, no porque el Estado Tienes mil millones de dólares de reserva A cobrar 50 o 100 por vender un par de propiedades Si sí, alguien puede decir Bueno, se pueden hacer cosas Pero no es que el Estado hace menos cosas Porque le faltan 100 millones de dólares Si le faltan, los toma digo. Hace poco se tomaron 700 millones de dólares de, En letras, en las letras en dólares del Banco Central Y se, se, se, mes a mes se van tomando más Y en pesos también eh, No es que el Estado Porque le faltan 100 millones de dólares Deja de hacer una cosa digo eh, El presupuesto está para eso el presupuesto que se aprobó todos los años, el Exacto. Estado dice voy a hacer esto, sí. tengo esta plata, la que no tengo la consigo, la, el endeudamiento, etcétera Así que sí, es una cuestión más, más ideológica para mí, más, más del, de la construcción del relato Exacto. en definitiva, el relato pro mercado, pro empresas, pro iniciativa, etcétera recuperación económica, pero no es que vaya a tener un efecto económico real. Eh, no. Eh, por eso... esto tiene que ver en realidad con sí con, con una cuestión eh, con una cuestión que no es solo económica volviendo a las econo economías regionales pero también a esto digo cuando el estado enajena bienes cuando vende propiedades eh, sí, sí es ya. una pérdida en el largo plazo es una pérdida siempre y sí sobre todo porque bueno hay muchas propiedades de las que se van a vender en, en las grandes ciudades uh -huh. Y el Estado, en realidad, una de las noticias que salían a principio de año es que había un montón de empleados públicos que no tenían dónde trabajar. Claro. Eh, el, y y los, los terrenos en las grandes ciudades siempre tienden a valorizarse, a subir de precio, no es que bajan de precio. Entonces el Estado de, después en algún momento los va a necesitar Exacto. más temprano que tarde. Eh, y eso sí tiene que ver claramente con desarrollo de negocios inmobiliarios, más que nada. Que se les podría buscar otro destino, digo ¿no? porque no es todo economía. Eh, algún destino más social digo, se podrían construir. almacenes culturales cuestiones sociales no, no, no pongas no. palos en la rueda Francisco <ríe> sí, claro, no sí. vengas a ponernos palos en la rueda no es es terrible pero bueno eh, hay que me parece que eso hay que tener la visión un poco más amplia de, de no todo es un número una suma no resta cuenta. una planilla de Excel exactamente eh, después el mundo es más amplio y las decisiones hay que tomarlas con tomando en cuenta todas la, las dimensiones de la realidad un poco eso